La Red de Organizaciones Campesinas del Norte santafesino, integrada por ocho agrupaciones que reúnen a unas 100 familias, mantuvo el miércoles pasado una reunión virtual con el Coordinador Provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Lisandro González. Participaron de la misma representantes de las instituciones que acompañan a estas organizaciones como INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, el INTA de Reconquista y la Secretaría de Agricultura Familiar de Santa Fe. Durante la reunión se plantearon las principales dificultades por las que atraviesa el sector, entre ellas el acceso al agua, la falta de infraestructura para la comercialización, mayor acompañamiento técnico y proyectos que permitan mejorar la producción y comercialización. Así lo explica Anabel Mejía, de Isleta Norte Villocampo, integrante de la red campesina. ¿Cómo producir? ¿Cómo continuar produciendo? ¿Cómo continuar comercializando? Hay, digamos, un, eh, un desnivel en ese sentido. Producir estos alimentos sanos, ya sea verduras, huevos, carne de pollo, de cerdo... Eh, cabras, miel, pescado y agregados de valor, en pequeñas escalas que necesitamos fortalecer, digamos. Entonces se nota, digamos, que hay un problema económico para poder producir. Se trata de, de ver qué políticas públicas son accesibles, si bien está, eh, está un poco... ...ausente las políticas públicas para este sector de la agricultura familiar... ...entonces digamos estamos tratando de, de hacer una articulación... ...para poder tener ese apoyo económico y a la vez técnico... ...para poder financiar lo que es los espacios de, las, de, las, de los pequeños productores... De, ...de lo que es el norte de la provincia. Por su parte el coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar... ...de Santa Fe, Lisandro González... ...explicitó los posibles proyectos de ayuda para el sector entre los que se mencionó el Protaal, Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local de Alimentos, y algunas líneas de apoyo crediticia para la producción otorgadas por el Banco Nación. Estos proyectos serán abordados en próximas reuniones, junto a la necesidad de regularización de las personerías jurídicas de las organizaciones. Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.